Bueno, primera, primera pifia de la, de la noche, ¿vale? Que llegué, Pero a ver, ya que tuve muchas... Déjame bajar más esto para que se me sienta bien. Ya que tenía muchas cosas a la vez. Tuve aquí eh, charrando con la... Con la coliacia del... Eh, del programa anterior, de oídos sordos. Y con la milonga escaseó, se me, pues... Poner el plástico, ¿eh? El papel de flim... Enriba, eso yo es lo que estoy haciendo ahora Y por eso está sonando ¿eh? Así el micro Vale, ahora ya está Puesto Entonces ahora, oh, jodía, oye, hostia Que, que digo contra el suelo Como suena, eh ¿Viste? hostia Esto puede valer para pa Autodefensa, perfectamente Un hostiazo con un rollo de, de papel De flim y, y queda el que sea, vamos, para pa el arrastre Bueno, si ya que no lo sabíais ya, seguro que después de sentirme un en eh, unas pocas palabras, ya sabéis perfectamente que este programa llega Anedonia. Un saludo muy grande a toda la gente que te está sintiendo esta noche en Edonia. Anedonia que llegue el programa de los jueves para la tarde noche. ¿Mm? Eh, Ahora en tiempo de confinamiento, pues un poco en antes, ni siquiera lle. el programa de los 8 y el programa de los 8 y pico porque ya arranqué un poquín más tarde no, normalmente ya era el programa de los 10 después hay unos años ya pasó a ser el programa de los 9 y ahora ya hay el programa de unas veces a los 8 y otras veces a los 8 y pico de cualquier manera siempre podemos decir eso de que anedonia hay el programa de los jueves eso por la tarde noche en Radio Cuca en Radio Cuca en la Radio Libre Dubieu. siéntesenos a través del 107.3 de la frecuencia modulada ya pero donde se siente que debe ser en las cuatro cases de Yao. De oye, está feo hablar de mal de, de la propia emisora pero yo lo que hay, por desgracia está ¿Mm? también feo mentir y no vamos a decir mentir nos de puta pena a través del 107.3 de la frecuencia modulada eso sí a través del www.radiocuca.org siéntesenos de puta madre bueno hay bien hay de algunos que últimamente ya empezamos a abogar por eh, que, que, que se nos sienta el 107.3 vamos a dejarnos ya el eh, 107.3 mierda no que se hemos sienta eh, por la emisión en, en digital, eh, ya, mira que, oye, eh, el hecho de mantener la, la antena en analógico, de seguir emitiendo por la frecuencia modulada del 107.3, va como que era un punto de, de romanticismo, yo entendía lo como un punto de romanticismo y de resistencia que había que mantener. Pero ahora pienso que llena más, pues no sé, una, una rabieta de, de huele cebolleta, o sea, lo mejor, no sé, cosas de bien yo seguro, porque pienso que la gente mozo no tiene la, la, más, la más mínima in intención, el más mínimo interés de participar en un proyecto de emisión de radio en digital, ¿para qué van a venir a hacer aquí? una cosa que pueden hacer tranquilamente en de la so casa, con el so ordenador, emitir en, en, en ¡ay! emitir en digital con buena calidad, grabar un podcast, subirlo a mil sitios y que se sienten en el mundo entero. Visto a Sina, ¿eh? Visto a Sina me pasa a mí que, que tienen toda la razón del mundo y a lo mejor pues no deja de ser una cosa de eso rabieta, De vuelos de bolleta que somos unos necios y queremos seguir manteniéndonos así pero igual de tontería de todas maneras ¿eh? una cosa interesante de la radio y es que vale pasa una redundancia pero la radio faise con yguashi con ¿eh? y con el lenguaje de los que falamos por aquí, vale, falso también con música, falso con más cosas, pero pero con una de ellas, con el, con el lenguaje. El lenguaje es mmm, una cosa muy importante. yo oh, voy vaya, joder, eso ya lo sabía yo. Ya, coño, pero a que no sabíais o, o no sabíais, seguro que sí sabíais por qué, pero nunca nunca os parasteis a, a pensarlo. El, el lenguaje y es lo que nos diferencia el lenguaje articulado y, y este su historia y es lo que nos diferencia de, de los demás eh, organismos de, del planeta eh, fundamentalmente de los demás organismos de, del reino animal es y constructo teórico, un constructo teórico. <risa> Hubo unos cuantos que decían, estos son animales, estos son vegetales. Así que hay, hay bichos que no está muy claro si son animales o vegetales. Yo qué sé, pues el platelminto. Platelminto y un bicho pequeñajo. ¿eh? El platelminto y, el, y el, que, el que se apega a las rocas del mar. No sé. Oye el nabo de agua. Va, ¡Ah, mierda, no sé. <risa> Tenía que venir un... Un biólogo, alguien que supiera de biología para pa poder contar estas cosas, pero yo cuido que hay el planteamiento, el que está ahí, ahí, ahí, que no se sabe bien si, si ponerlo para la parte de los animales o, o para la parte de los vegetales. Bueno, la cuestión es que animal, vegetal, mismo mineral, hay los que piensan que les que les pidas también a seres vivos, bueno... Eh, el único ser vivo que posee un, un lenguaje eh, oral articulado y demás pues bueno hasta que se demuestre lo contrario que yo pienso que ya bueno pues que tan más que visto y eh, el ser humano m claro eh, el ser humano posee el, el lenguaje o, o bueno cosas similares, bueno, lenguajes más evolucionados y mismos lenguajes ahí todavía alguna alguna tribu que posee un lenguaje, bueno, pues un protolenguaje más más precario si quieres, pero bueno, lenguaje al fin y al cabo. El lenguaje no deixa de de ser un un almacén, es vosotros ai madre O bueno, más que el lenguaje un almacén, vamos a decir que es una herramienta muy buena para almacenar eh, mucho contenido en poco espacio. El anedónico miserable ha llorado. Está diciendo unas, unas cosas más raras. No explico, explico perfectamente. El lenguaje es una forma de, de codificación. Y como tal forma de codificación... para lo que se usa, obviamente, lleva para eh, codificar información, para codificar y para transmitir información, ¿vale? para recoger información. Mm, si el, el ser humano llegó a, a convertirse, en, bueno, pues, como decían tradicionalmente, en el rey de la evolución, yo no sé si, si reye la, la cosa más, ¿eh? el término más adecuado para referirse a esta situación, pero si el ser humano llegó a atar Eh, en río alto de la evolución Es el que es capaz de, de desenrollar operaciones más complicadas Operaciones que pueden ir desde construir una, una llave ahora Hasta componer una ópera Bueno, pues todo eso llega eh, gracias a, al lenguaje Porque en el lenguaje pueden recogerse todas esas grandísimas cantidades de información Transmitirse a muchos otros individuos Transmitirse en el tiempo a una velocidad muy grande y permite modificaciones también a una velocidad muy grande. Vais a ver a lo que, a lo que estoy refiriéndome Por ejemplo, vamos a pensar en un animal, una especie, animal, eh, diferente de, de la de Lomo mulia sapiens, pero que es ella también, bueno, pues bastante evolucionada y podamos decir que tiene un proto linguage. sé yo pues por ejemplo eh, los chimpancés de algunas especies de chimpancés los bonobos los bonobos utilicen bueno pues usen herramientas cosas que muchos otros animales pues bueno inferiores digamos en la escala en la escala evolutiva bueno pues una en la escala como se llamaba ontológica no la, la ontología y otra cosa Ah, bueno, no me acuerdo, pero vamos a decir, a decir, algo en escala evolutiva. Bueno, pues eh, decíamos que los chimpancés utilicen herramientas, y claro, me, me enseñen a otros chimpancés también a utilizar esas herramientas. herramientas muy básicas que pueden ser sencillamente una ramina, eh, que la, la chupen, la chupen, la llenen de, de saliva y la meten por un foraquín, ¿no? por foraquín de un formiguero. para que queden pegadas un montón de formigues a la, a la, a la ramina, y todos pongo meles y es la manera que tienen de, de, de comer hormigues Bueno, pues eso, obviamente, no hay una cosa que vaya, que a vaya los chines. No, no, no no va la manera de construir la ramina. No, seguramente, seguramente, eh, se enseñense, enseñe, se unos a otros a, a cómo hacerlo. A la madre de chimpancé pues seguramente agarra al, al niño chimpancé Y dice un día, bueno, dice con el sopro, todo el llenguaje Y ven para acá, que, que hoy vas a, vas a aprender Cómo se cómo se, se comen hormigas, cómo se cogen hormigas por comerles po y tal, mira, ves esta ramina que hay aquí va Pues esta chupamos, la tal Y dice el niño chimpancé, joder, hostia, pues vaya vaya movida más guapa, ¿no? Y luego, bueno, pues ese niño chimpancé Llegará a ser un papá chimpancé Que también enseñará a los osfíos Eh, eh, o a usar la, la ramina, ya a lo mejor mismo enseño yo más cosas, porque luego descubro otra manera, ...descubre terrames a lo mejor mejores o, o lo que sea, o descubre que que se si encuentra de chupala y llena la de saliva, pues lo que falle frotala la eh, pela corteza de un árbol que, que se agrega ...resines más pegañosas y tal, bueno, lo que sea, eh, lo que sea y eso lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Claro que eh, esa forma de transmisión eh, lenta, ¿m? de generación en generación y con poquísimos, con poquísimos cambios. Eh, claro, eh, a, a ver, no, no hay ningún sitio, ninguna herramienta para que para que pueda transmitirse a una gran cantidad de población, por ejemplo, eso, el descubrimiento del de papá chimpancé que aprende a frotar la ramina pela la corteza de un árbol que segrega resina más pegañosa y entonces garra más hormigues, claro, pues contáislo con mucho a los de la, su aldea, ¿eh? aldea bueno, a los de la, a su comunidad de, de chimpancés, a los fíos, No, no, no. la transmisión no va a ser va a ser muy grande y además bueno pues la transmisión es costosa es costosa costosa en esfuerzo en el sentido de que bueno pues casi que la única manera que tiene de poder eh, transmitir esa información bueno pues si el, el, el ejemplo de simplificar el fácil para que para que otro lo vea ¿Mm? nada más tiene esa esa posibilidad ¿Qué es lo que ocurre en el momento que el ser humano accede al lenguaje? Hostia, claro, la movida que el ser humano o que cualquier otro organismo supongamos que accediera a un lenguaje más evolucionado. Bueno, pues la movida, la movida cambia bastante, ¿no? Porque es posible transmitir eh, esa información de una manera más rápida. mismo puede llegar un momento en el que esa información sea perfectamente codificable en lenguaje ya no tenga falta ni tan siquiera de de simplificar baste con con decir mira agarres una ramina vale eh una ramina cualquiera que sea talgadina que entre que entre el perforacu de del formiguero Colles esa ramina y frotesla en la corteza un árbol de estos Que, que echen de un árbol de esos que echen resina Que se ve que está la superficie resinosa Vale, entiendesme, ¿no? Bueno, pues agarres esa ramina Frotesla por ahí hasta que quede bien impresionada en resina la por el furacú del formiguero Y bueno, pues ya verás la cantidad de, de hormigues que, que saque de ello Hostia, lleva bastante más rápido que simplificar, ¿no? Que coger la ramina, que meterla por el furacú, Que hacer toda la operación non no es necesario. mesmo, sumo puestos meter la información en ausencia de de los elementos necesarios. No hay falta que que esté la ramina, no hay falta que en ese momento haya ningún formiguero. Puede transmitirse la información de igual de igual manera, pero de una forma más rápida, bastante más rápida. Y luego ya, no digamos cuando viene el linguaje que aparte de ya el propio el lenguaje ser una forma de codificación de la realidad ya pasamos de, del lenguaje eh, falau mi sentido, al lenguaje escrito, ¿eh? escrito aunque sea aunque sea eh, con un cincel y un martillo y unas piedras joder pero yo un salto tremendo, tú date cuenta eh, si vamos a ver Eh, si se ha dado de alguna manera ya decodificar, aunque sea, ya, ya os digo, una piedra ¿eh? a través de muesques, fechas con un cincel, el procedimiento de eh, mollar la ramina en resina, meter la pelfuraquina y tal, oye, pues eh, esa, esa piedra llabrada con las instrucciones puede perfectamente viajar, ¿eh? muy muy longe del, del sitio en el que aprendieron a, a hacer eso, pues perfectamente viajar y pueden aprender a hacerlo eh, personas, o sea, personas o animales o organismos que están en sitios eh, muy remotos y a los que nunca nunca va, va a llegar el papá chimpanzal que se le ocurrió eso. Bueno, en este caso ya serían organismos seguramente más evolucionados que, que los chimpancés. claro, eh, ya no digamos cuando la cosa va evolucionando, va evolucionando más y, y ya, bueno, pues ya se escriben libros enteros y ya en mesmo incluso llega un momento en el que la, el se puede grabarse bueno, hay 40.000 maneras de, de transmitirlo y entonces, claro, llega esa situación increíble en la que, eh, pues, una persona que construye una máquina puede eh, mismo poner por escrito las instrucciones para construir esa máquina ¿m? y entonces puede difundirlo por el mundo entero por bueno, un área muy grande y resulta que un montón de personas en muchos otros sitios saben construir esa máquina y la cuestión es que va a haber también personas que sepan usar la máquina aunque no sepan construirla Yo qué sé, pues vamos a, a un ejemplo que a mí me encanta, que lleva, pues yo qué sé, la llevadora, ¿eh? o, o el microondas. ¿eh? ¿Cuántas de las personas que utilizan una llevadora, que utilizamos? Una llevadora, un microondas, un ordenador, un teléfono. ¿eh? ¿Cuántos sabemos mm, cómo funciona eso? ¿eh? ¿Quién, ¿Quién sabe cómo.? ¿Quién podría explicar cómo es posible que la, que la, la tele, la tele que, que muchos tenemos en casa, yo también tengo, no la, no, la, no la prendo, pero bueno, está ahí, ¿cómo es posible que lleguen unas imágenes? ¿eh? ¿Cómo es posible prender la tele, que salgan allí paisanos falando? Y, ¿Cómo es posible? algunos dirán, hoy es muy fácil porque viene la señal, pel, ¿eh? viene la señal pel aire y agarra la antena ¿cómo? ¿cómo oye eso? que viene la señal, el aire, pero dónde detalle yo no la veo, que ella es muy pequeñina ¿O ¿cómo oye esto? la que viene volando ¿eh? viene nadando por los aires y, y agarras a la antena esa y, no, no, no, ya sí y, y invisible, ¿Y invisible ay madre, y en todos bueno, entonces lo que quiero decir quiero decir que Estamos eh, dotados de la capacidad de usar un montón de máquinas que acumulan una cantidad de conocimiento gracias al lenguaje que, que, que nunca llegaríamos, a, nunca llegaríamos a, a, a dominar si cualquiera de las personas que, que, bueno, pues, ya, que usen un coche, que van en coche a trabajar, tuvieran que el su coche. serían totalmente incapaces. A ver, ¿qué, qué yo, yo estoy aquí y estoy estoy haciendo radio, no tengo ni puta idea de cómo funciona eso de la radio, ni la emisión en analógico ni la emisión en digital. Yo no sé cómo, cómo salen les, les, les señales, cómo no tengo ni puta idea, no tengo ni puta idea de nada de esto, pero aquí estoy. Aquí estoy siendo capaz de hacerlo. Y bueno, pues mira, ahora mismo no hay ningún, ninguno por aquí pero, pero mucho tiempo, muchas veces Hay pegado pues, en arriba la mesa de mezcles O en el ordenador Instrucciones de cómo hacer una determinada cosa Instrucciones de, por ejemplo, cómo meter una llamada en antena Y claro, tú lo miras Y en realidad, podríamos decir nada ¿no? más una folla blanca llena de manchines negros pero esa fuella blanca, llena de manchines negras fue que yo, que no tengo ni puta idea sea capaz de utilizar una máquina que no tengo ni puta idea de en qué consiste ni en cómo está fabricada y, y, y conseguir meter una llamada en antena vamos a partir de que no tengo ni puta idea de cómo funciona la transmisión del sonido a través de, a través de las líneas telefónicas ...no tengo ni puta idea de cómo funciona la, la mesa de mezclas... ...yo no sé de los, de, de esos entrañes que es lo que tiene y, y que es lo que necesita... ...pero por embargo soy capaz de, de usarles... Eh, ...y todo eso gracias al, a ese gran acceso al simbolismo que lleva el lenguaje... ...el simbolismo no es exclusivo del, del ser humano... Eh, ya vos decía, hay otros animales que también utilizan símbolos mismamente, oye, pues eh, eh, lo que decía los chimpancés no dejen también de a lo mejor utilizar de algún símbolo y demás, nosotros utilizamos muchos, pero la cuestión es que eh, el símbolo por excelencia es el lenguaje, el lenguaje no significa nada en sí mismo, es sencillamente un símbolo simboliza otra cosa Mm. estoy metiéndome en un jardín bueno no pasa nada el programa ya sabéis lo que digo siempre y, y puedo decir lo que quiera todo esto no llega más que la introducción para para hablar de para hablar de otra cuestión pero bueno esa otra cuestión pues pues falaremos la después yo pienso que, que más tarde no siempre sí, sí, que sí más más tarde Come on, the year is 2020. The number another summer get down. Sound of the funky drummer, music hitting the heart. Cause I know you got soul. Brothers and sisters. The information age, got I'm seeing what's really wrong with these racist days I honor the strong and pity the weak Your thoughts run your life, be careful what you think Haiti beat France in century 17 Salute Toussaint, and gasoline. And I do love France, know what I mean? It's a system, I'm talking, nobody's agreeing They say it's suicide when dead bodies are swinging Cowards are hunting black men, that's what I'm seeing How many Toasters have been burnt down? And once Central Park was a thriving black town Yo Chuck, I'm fighting the power right now Thanks to you Flav and P.E. Putting it down, putting your life on the line So I can rap now, the next generation Still singing Fight power. -tapan, -tapan. Splash! the singin Fight Power Fight the Power Fight the Power Fight the Power Fight the Power Fight the Power We got the we the, powers the powers Police think they wane, sick over the the law yeah. Wanna give a short six, but we really need a long. To the boys in the hood, got some bullets and batons. Some boys in the hood, hey. triple K's on their arms. Four fingers on my palms, we fight, fight. Change oh, the policy. You love Black Panther but not Fred Hampton Word to the Howards and the Aggies and the Hamptons yeah. They book us, won't book us, I'm booker T. Washington, George Kill for a 20. 20 Think about it, that's 2,000 pennies The yeah. value black life, the cost of going to Wendy's For a four-quarter burger, ended in murder Now. Fight for Brianna and the pain of a mama Gotta fight Break the power Break the power Break the power, Break the power. We got the price the price Yeah, generations is how long we've been at war The revolution on our platform You break a man's mind in his back Your solidarity is what I'm wearing all black for For comrades who don't fought without me It's not to try and change our thoughts about me Or to back your reports about me Dead white people, you should take a course about me Cause is it the long in long it, four finger ring The sciences of the arts, the songs we can sing I really wanna know why y'all so scared Probably cause the promised land we almost dead But look, I think of images That fuel my youth Interviews by Craig Hodges And Abdul Raul Examples like Olympic black power salute, and panther truths I saw as I pursued my truth If racism is a cancer Black thoughts the answer Gotta get up off the backboard Emancipate your mind Get your bodies back from ransom. And all black hands up For the anthem the power. the power Yo, yo, check this out, man Bring that beat back, man Bring that beat back Two, three people stronger than this evil smashing your power structure melanin royal rico system designed to kill and unprotect worldwide hit the streets just to get some respect our fight and our rights for freedom will never waver justice Breonna taylor salute chuck and flavor feel the same anger since radio Raheem died black power to the people push forward pride Fighting power like it's a octo Born to fight, I made it off the block though Thought he had a gun and he was black, that's the combo The police killed George having a convo They killed Malcolm X, they killed Dr. King They gave us guns and dope, they wanna stop a king it's Trying to erase our history, stop and think History class ain't tell us about Juneteenth Cops don't give a damn about a Negro Pull a trigger, kill a nigga, he's a key, bro Those living life on welfare The last one who killed was Obama. Killed round 12 knows kind of bloody, gotta keep fighting, Trump. To North Korea, they respect violence. If you ain't trying to have your city on fire, for some respect on our name, we come from gold and diamonds. the Take the power. Take the power. We got to fight the powers that be. <laughs> Elvis was a hero of the most, but he never meant to me. You see, straight up racist, to sucker, Was simple, and plain. Motherf Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm for some amp. Most of my heroes don't appear no stamp. Paul look like you looking for nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't so worry, Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it? Let's get this party started. sigue sintiendo radio cucar radio cucaracha la radio libre du vieux sigue sintiendo anedonia sigue sintiendo al anedónico miserable esta noche hablando del ginguate de simbolismo bueno ya sabéis ¿eh? de, de las mis paranoias, unas de tantas eh, unas de, de las docenas de paranoias que, que tengo en la cabeza de ese mes en cuando poniendo un poquín de musiquina también ¿visteis cómo mola este remix de Fight the Power? diréis vosotros, ¿eh? Dios mío, yo ¿eh? Fight the Power de Public Enemy pero, pero, no, no, no, la, la, la que yo conozco, mierda, hostia, joder, ¿qué pasa? ¿qué está pasando aquí? Ahora pues pasa que en este año, este año todo el mundo dice madre qué pasa ya al 2020, espanto su 2020 tal. Bueno en el 2020 trajo este remix que quedó de puta madre y pienso Más voces, eh, no me preguntéis quiénes son, pues, busquéislo, mire, ponéis remix by the power 2020 y miréis a ver quiénes son los otros raperos que que cantan con con Chuck D y con Flavor Flav Por tener tiene hasta una guitarra que casi guitarra española, que casi tiene hasta fragmentos de, de flamenco. De vez en cuando hago de música y la no pongo, ¿eh? poca, poca, porque a mí lo que me presta, sobre todo, je, da la, la parpolluela. Este programa je, da, da la parpolluela. Y, y sigo hablando de lenguaje, eh. Va a pa parecer que no, pero pero sí, sí que, que el otro cacho de de antes, los la otra media hora que pasé ¿eh? espotricando tenía que ver con con lo que voy a con lo que voy a hablar, con lo que voy a hablar ahora. Bueno, yo estoy programa, veis que Normalmente el casi casi podría decirse que este linguaje, bueno, casi no, podría decirse este ye ye el este linguaje asturiano, el romance fragmentado del latín que, que evolucionó eh, en el solar de, en el que vivían los astures. A ver, yo personalmente pienso que, que no hay más que un dialecto del de latín moderno, yo pienso que todos los linguajes romances... dejen de ser bueno si eso es oye, verdad los lenguas romances no son otra cosa que dialectos de subdialectos de de latín eh, y además bueno pues qué sé yo entre pues, que es, los ibero romances pues tampoco hay unas diferencias pienso yo tan fondes como para como para considerarles lenguas separtais o, o bueno o sí depende de los criterios que pongas al fin y al cabo no deja de ser concepto en deje de ser consenso, pero bueno, yo por ejemplo, a ver, el hecho de que fale castellano, asturiano, gallego, eso que dicen que llega gallego asturiano, que bueno, pues pienso que no hay por qué decir que hay otra cosa diferente, bueno, pero igual. Vamos a decir, podríamos decir que falo castellano, asturiano, gallego asturiano, gallego y yo pinzadas de portugués. Soy pentalingüe. <risa> bueno, pues una chorrada ¿eh? Es más o menos lo mismo Bueno, el portugués con eso de que Llega el lengua de un estado Y que evolucionó de una manera totalmente separada del ESO 3 Bueno, pues podríamos decir que Bueno, esa vale, ¿eh? de acuerdo Pero bueno, entendéis lo que, lo que Quiero decir, ¿no? Con todo, es ¿verdad? Que dentro de esos Subdialectos de, del latín Pues evolucionaron Muchas diferencias, ¿no? Algunas es Eh, simplemente fonéticas y otras son las más de significado, o se tendió eh, a utilizar más un término u otro, o a, o a cambiar ligeramente o más profundamente los significados. Yo hay un concepto, por ejemplo, en el que me pescancio, de que como matantes o tres cosas, pues bueno, eh, la terminología utilizada en asturiano. ...pues es más, eh, más, transparente, más transparente y ayuda a entender mejor el, el concepto... ...o tres veces pasa lo mismo con el castellano... Eh, ...y es más opaca la manera de, de expresar un asturiano... ...o en gallego o en portugués ocurre lo mismo... ...cada una de ellas tiene bueno, pues, eh, términos que son mejores... Eh, o más transparentes y términos que son bueno pues no son vamos a decir que son peores sencillamente que a lo mejor reflejen peor el concepto al que se refiere el término un caso en el que bueno pues me gusta mucho cómo se como se dice asturiano porque pues ayuda a entenderlo mejor y el de la alienación alienación que no deja de ser una evolución de la palabra Allén alien. eh, en castellano es un poco más complicado eh, observar la relación sencillamente porque la palabra alienación eh, que tiene el, el, la misma relación que tiene en asturiano con la palabra ajeno eh, bueno pues parece que, que no es tan evidente eh, que no es que no, que tan fácil de ver A mí me gusta el término alienación y pienso que me gusta especialmente porque pienso que es muy fácil bueno, pues, ver la relación que tiene con, con ese otro concepto de, de lo alieno. La alienación, tal como por ejemplo la, bueno, pues, la, la explicó Karl Marx u otros, otros autores, pues básicamente viene a, viene a tener un significado. Que, o, o, bueno, o yo doy un significado y, y tiendo más a utilizarla con ese sentido, que ye, eh, la de pensar con ideas que son totalmente allenes a la realidad, a la realidad de ese individuo. En la relación con lo de Nantes que decía es porque eh, el pensamiento... por lo menos el nuestro pensamiento, el de los homo sapiens y les mulieres sapiens, o por lo menos el de los Hombres sapiens y, lo, y les mulieres sapiens que tenemos de Inguache, que yo pienso que somos bueno, pues prácticamente la, la, la grandísima mayoría, no siendo de algún niño o niña salvaje de estos que se críen en, ¿eh? en la viesca, en sin, en sin estímulos, en sin guaje, bueno, pues la, la grandísima mayoría, la práctica totalidad. Eh, utilizamos el lenguaje y por lo tanto pensamos en lenguaje. Una tuve la oportunidad, un poco tiempo, de, de conocer a un a un rapaz que que falaba, eh, conocía, falaba con mayor o menor fluidez y entendía 18 lenguas. Pues seguramente sería muy interesante saber exactamente. Eh, en qué lengua piensa en cada momento y porque unas veces piensa con uno, piensa con otra o a lo mejor me sorprendería no siendo capaz de decir en qué lengua está pensando bueno pues habría, habría que verlo, ¿no? sería cuestión de investigarlo pero los que utilizamos habitualmente nada más una lengua o ya no digamos los que ya son bilingües o sean dos lingües que ya para mí eh, llevo de dios para mí seguramente poco que era de, de vosotros porque bilingües hay pocos eh, bilingües hay pocos eh, seguramente bueno pues utilizamos siempre el lenguaje para para pensar habrá los que digan, no, no, seguro hay otro, seguro el pensamiento y otra cosa diferente bueno, yo pienso que no, que no deja de ser, a ver, diciendo lo que decíamos antes de la cantidad de información que puedes meter en poco espacio gracias al lenguaje hombre, a ver, no tendría mucho sentido pensar de otra manera que no fuera con el lenguaje si ya que, eh, que dispones que estás dotado de lenguaje, ¿no? sí o los que me digan, no pero una imagen vale más que mil palabras vale si sí, precisamente mira una de esas cosas y es de las que de las que yo quería de las que yo quería hablar hoy porque precisamente como pensamos en el lenguaje eh, existe la posibilidad de, de meternos a través del lenguaje cosas en, en la cabeza en la cabeza, en, en, el, en el organismo y ya sabéis que yo no soy nada de eh, desidualismo de la de, de mente al resto del cuerpo no, yo por pues, mi yeto, yeto un bueno pero que hay manera de meternos cosas en la cabeza, vamos a utilizar esa, esa metáfora vamos a usarla sí, para entendernos, básicamente para entendernos bien, porque si no si, te, si tengo yo que poner más de explicar la manera en la que yo pienso, me cago en la mar pienso con lenguaje también, pero un lenguaje bastante revesado, De de vez en cuando, tres veces no. Bueno, qué coño, que soy en con el lenguaje, sábelo perfectamente cualquier persona que, que sienta que sienta neodonia. Bueno, la cuestión es que <coughs> a través del lenguaje pueden introducirse ideas, sí, porque las ideas no dejen de ser lenguaje. El pensamiento y el lenguaje está expresado en el lenguaje. De fecho, eh, si bueno, pues ya sabéis de, del mío fanatismo por la obra esta de, la obra literaria de George Orwell titulada 1984, <ríe> para mí bueno, es pues uno de los mis libros de cabecera, una de las mis biblias y una de las mis herramientas para pa entender el mundo que me rodea. dirán muchos, así estás tú, ¿eh? de cenizo y de pesimista y de tal por andar leyendo esas cosas y, y para arriba considerarles el libro de cabecera bueno, pues y es lo que hay, y es lo que hay mira, una cosa que explica muy bien ahí y es precisamente el concepto de alienación relacionado con, con el, el pensamiento a través del lenguaje Y diréis, no, eh, anedónico que yo leí 1974 y eso no viene en ninguna parte no bueno, viene en ninguna parte, pero se extrae eh. no viene explícitamente, pero viene implícitamente si el leíste así es ese, ese anexo mmm, que mucha gente lo salta y, y, y que flipos, porque es lo más importante del libro ese anexo que se titula Apuntes sobre neolingua, sobre la lengua vamos, dejarlo bastante claro incluso de algunas conversaciones de algunas referencias en la novela al, al concepto de la, de, la neo, de la neolingua cuando, cuando sale ese si, si otro, si otro operario hablando con, con Winston de que está metido en el proyecto de creación de neolingua que consiste en eliminar en eliminar eh, palabras, en eliminar términos ¿Por qué? Claro, luego explícalo en esos, en esos apuntes sobre neolingua, porque si eh, acabes con el término, si, si termines con él, si no hay ninguna manera de nomar ese concepto, el concepto desaparece, por lo menos desaparece del pensamiento. No es posible, por, me parece que falaba, no estoy muy seguro de, en algún momento de la palabra libertad, igual lo estoy inventando, eh, no sé. Pero si no existe la palabra libertad, si no existe ninguna palabra de, eh, del campo semántico, de la familia semántica de, de, del concepto de libertad, el propio, la propia idea de libertad eh, es impensable. Impensable eh, materialmente O sea, no hay ninguna herramienta Que te permita pensar en la libertad la, A lo mejor puedes percibir la, la libertad de una manera El concepto de libertad de una manera muy difusa Pero no vas a poder eh, eh, pensar claramente No non vas a poder en eh, lo malo Si una persona quisiera escribir eh, tocantes a la libertad y, y no tuviera una palabra por referirse a ello pues vería obligado a utilizar un montón de circunloquios complicadísimos y la transmisión de la información sería eh, mucho mucho menos extensa más complicada mucho más estaría mucho más lindada en el espacio y en el tiempo Imagináis, y si por decir libertad ¿eh? Eh, si una persona grita libertad, bueno, si solo, sin más, fuera de contexto, puede significar muchas cosas, pero más o menos mm, sabemos por, por dónde va. ¿eh? Y luego ya analizaremos el contexto y sabremos más cosas. pero si lo que tienen que decir es si estado del individuo que consiste en que él mismo toma las decisiones que sinque a no la su propia individualidad en sin que ninguna otra persona todo eso estoy intentando definir la, la libertad ¿eh? pues una palabra sola libertad los de los del partido ¿eh? los del partido los del INSOC, que salía ahí en 1984, eh, también eh, de una manera muy acertada, muy acertada teniendo en cuenta el objetivo de la dominación absoluta, eh, de una manera muy acertada vieron que recortando el lenguaje dejando cada vez menos conceptos, iba a ser, o sea, perdón, menos términos, te eh, iba a ser mucho más fácil dominar a las personas e si eso que se dictando de ah, los ignorantes son fáciles de dominar bueno pues pienso que es verdad cuanto menos cosas sabes eh, y más ignorante y es más fácil de dominar y yes. hay un cantarín de de los del con dos esto que tanto me gustan a mí que dice es eso de cuanto menos cuanto menos sabes más le temes a la muerte Muy, Como metáfora de, de todo esto que estoy diciendo Puede ser, puede ser perfectamente válido ¿no? y, y también está el, el reverso La cruz de la moneda Si elimines eh, muchos términos Pues vas a eliminar poco a poco muchos conceptos Vas a eliminar la capacidad De poder pensar en algunos, en algunos conceptos Pero también hay... Hay una cara B, una cruz del lenguaje que también pueden usar los, los poderosos, aquellos que se creen con la capacidad de, de manejar la vida de, de los demás. También van a poder utilizar el lenguaje de otra manera que Y, eh, metiendo eh, una cabeza metáfora, eh, una cabeza de las demás personas, de las personas a las que quieren dominar ideas. ¿Y cómo pueden meter esas ideas a través de eh, frases fechas de, de mantras atraviesa lo mayor de repetir tanto una cosa que al final el resto de las personas repitenla en sin no sé, en, en sin pararse ni tan siquiera a pensar en ella sencillamente está ahí e, metieronla la y, y ya está Yo qué sé, hay, hay mogollón de... Yo llamo los mantras. Hay mogollón de mantras. De estos que... Un mantra ya sabéis. y Esto que hay que repetir todo el puto día. Como los Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama. Hare Hare, Rama, Hare Rama. Hare, Hare Rama. Entonces, supónse que pases a un estado superior de la conciencia. Yo pienso que te vuelves gilipollas de repetir todo el día es lo mismo. Pero bueno, oye, cada uno que repita lo que, lo que da la gana. Pero bueno, sí, fue una gracia, yo qué sé, pues, pues en el capitalismo hay, hay mucho mantra, ¿eh? mucha cosa, mucha idea repetida y mucha idea, mucha idea que, que te metieron en la cabeza y que te la crees, ¿eh? Eh, que te, te la metieron en la cabeza o nos la metieron en la cabeza a través de la educación, a través de, de los más media, a través de muchas cosas, y yo una idea totalmente llena, yo una idea en realidad... Eh, no tendría ningún sentido en la mayoría de las personas pero creen en ella yo que sé pues tal mantra, el, el, tal mantra que a mí me, me, me tiene fascinado ese de, de porque se lo que yo todo el mundo bueno todo el mundo no pero bueno que es lo que yo mucha gente aquello de cuando la, la crisis del 2008 de y es que vivimos en, pero en riva de las nuevas posibilidades y la gente te lo, te lo decía No, es que claro, como vivimos por arriba de las nuevas posibilidades... Pero, pero que, que lo habían analizado, a lo mejor, y habían llegado a esa conclusión. O sencillamente, a través del linguaje, a través de ese símbolo... Metírenoslo ¿eh? a todos en, hasta en la sopa, en la cabeza. Y era la explicación de, de lo que estaba pasando. Claro, y que como viviéramos por arriba de las nuevas posibilidades... Y una cosa es que se repite... en en sin que tenga ese que nadie se pare a a pensala. el trabajo que no falte. Me al trabajo de alguna persona de que repite ese mantra, el trabajo que no falte parao a pensar Bueno, el significado del trabajo salariado, eh, ¿hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto es necesario de la manera que está organizado actualmente? Eh, ¿Hasta qué punto no hay muchas personas que trabajen eh, acá sufriendo como perros mm, a cambio de unos perros? Eh, que sirven para eh, sencillamente eh, algamar casi casi necesidades que no son reales, que son creadas y que de todas maneras nunca van a llegar a algamarles totalmente para que la subida sea una frustración constante ¿Mm? eh, Pienso lo de alguien de los que dice eso de el trabajo que no falte Pues, pues para mi idea que, que no Después hay un mogollón de mantras también que tienen menos importancia, pero que bueno, pues que son ideas que tenemos en metíes y que, y que, yo que sé, pues nos quedamos por fechas, porque como siempre le sentimos, como eso de, hay una que a mí me mola mucho, es de, ya que nada más usamos el 10% de nuestro cerebro. Coño, pues, no sé. ¿alguien usó el 50, el 80 o el 100% para poder echar la cuenta y saber que usamos el 10? No sé. que yo lo que se puede hacer con el resto, ¿no? No sé, pregunta, ¿eh? pregúntalo yo. de, de, de algunos de estos que, que afirman que nada más usamos el 10% del cerebro ¿saben no sé cuántos qué, qué cosas se supone que podría hacer el, el nuestro cerebro si usaremos si usaremos más no sé una cosa yo una cosa curiosa pero bueno eh, todos estos son ejemplos de que bueno pues a través del lenguaje, bueno, esto no es un ejemplo de meternos ideas que no sean nuestras, no es, es sencillamente eh, un ejemplo de meternos una idea que, que bueno, que yo una chorrada, que yo una chuminada, pero que bueno, que meternosla. Eh, no me sientáis a mí más, que tampoco tengo muchas cosas más, más importantes que, que decir. Voy a poner tu cantarín, sí. voy soltando cosas así como que nunca es la cosa ¿eh? literalmente como que nunca es la cosa como si no la, la quisiera Sentí, sentía estos Bueno chavales y esto esto acaba. Uno porque ya no tengo más que decir. Últimamente además na, no tengo más que chorra es totalmente llevazá. Supongo que tiene que ver con la edad, el deterioro cognitivo y estas cosas. Los programas últimamente son de mucha menos calidad de lo que, de lo que ya era anteriormente. Eh, lo que ya anteriormente, en estos 12 años de historia bueno, pues que tengo que acabar entre otras cosas porque, porque me da tiempo a llegar a casa antes de que empiecen a, a circular prescáis desiertes esos coches con, con luces azules eh, que están vigilando que cumplamos el toque de queda bueno, oye, venga, la semana que viene si que hemos de subir porque estamos en, en tiempos de incertidumbre absoluta y puede pasar lo que sea si me dejen subir y mi pueblo y estoy vivo y todas estas cosas pues emitiré este programa otra vez y si no pues pues desaparecerá una vez más en dónde, dónde quedará esto dónde van los programas de radio que no se faen ¿Eh? a la pregunta para la semana que viene <ríe> Venga, anda, hasta aquí.